Son 22 los minutos que faltan para que sean las ocho de la mañana, solo 22 minutos. Tal vez, quizás, porque ahí se c o c i n a n muchas cosas. Bueno, donde van a pasar muchas cosas es en Purranque, porque tendrá su primer festival de la voz estudiantil, materializando su misión municipal de generar personas conscientes de sus capacidades y libertades. La municipalidad de Purranque realizará este jueves 18 de agosto el primer festival de la voz estudiantil. Purranque. 2011. Ya. Certamente abierto a la comunidad y que busca poner en valor los talentos locales en el canto a través de una sana competencia entre representantes de los cinco establecimientos de educación media de la comuna. Son cinco. 21 minutos, solo 21 para que sean las ocho de la mañana. ¿Usted sabe lo que él conoce? Eh. ¿Sí? q u bueno. Porque Osorno casi se queda así proyectos con ACE. ¿Y ustedes? t a es la. ¿Cómo se dice? Es Conace? que no me acuerdo la. Con ACE es la cuestión de la droga, la prevención de la droga. No me acuerdo la. La. La CDCO. e La N. Nacional n Contra los Estupefacientes. o r Eso es lo que sigue. Bueno, como una decisión que afecta directamente el trabajo preventivo que se venía realizando con agrupaciones juveniles de la comuna, calificó el jefe del Departamento de Programas del Municipio de Osorno, Juan Luis Añasco, la determinación del CONASE Regional de asignar fondos a solo uno de los nueve proyectos postulados por la entidad de edilicia como organizaciones sociales de nuestra ciudad. Añasco explicó que de trabajar con diez iniciativas promedio en años anteriores, Este 2011 solo se aprobaron los recursos para financiar el proyecto Judo vs Droga. Ya, Judo vs Droga. Y no hay nada más, pues, por eso no le puedo contar nada más.、Es、el único proyecto aprobado por el CONASE. Nadie más puede luchar contra la droga que el Judo. 19 solo minutos que faltan para que sean las 8 de la mañana. Porque esto de andar a caballo no es fácil, menos desde el centro de los h o r n o Menos dirigir al público.、Ah, ¿Quién lo hace esto? Carabineros, claro. Sí, estuvo prácticamente cuatro días recibiendo una intensa jornada de instrucción montada donde se abordó la materia de control del orden público y muchedumbre. Ya. Así es la palabra, ¿no? Muchedumbre. Mucha. suena como mucha mugre, ¿no?、Ah, claro.、Sí. Pero muchedumbre es una gran cantidad de gente. Que ahora, dentro de la cantidad de gente, haya mucha gente común, u es otro tema. Bueno, la actividad realizada en el centro e c u e s t r e de la prefectura Osorno estuvo a cargo del subcomisario de la subcomisaría montada de Fuerzas Especiales de Santiago, Capitán Víctor Quisada Romero. Hola hola, hola, hola, hola. La cual contó con un total de 12 carineros que participaron en esta iniciativa de perfeccionamiento institucional, donde además. Estaba presente el subteniente Alberto Mortapia, quien se desempeña como encargado de la sección montada de g r a b i n e r o de Osorno. Usted lo puede ver montado acá en las calles céntricas de Osorno. Claro que sí. Y a él y a 11 cayeron más. 18 minutos para que sean las 8 de la mañana. Minuto antes del mediodía, se vivió una emergencia al interior de la dependencia destinada a la primera comisaría de carabineros ubicada en calle justo que dice comandante Rodríguez en el radio centro de l a c i u d a d n Osorno, cuando desde el segundo piso del edificio e m a n a b a gran cantidad de humo. Bomberos llegó al lugar logrando controlar la emergencia, que h a b r í a t en i d o su origen en una falla eléctrica que habría generado a su vez combustión en dos colchones ubicados justamente en la dependencia destinada a dormitorio del personal soltero de carabineros de la primera comisaría, como lo confirmó en, en ese momento el prefecto coronel Claudio Naz. El alto oficial precisó que esta es la segunda emergencia de estas características en las últimas semanas, p o r lo cual se están tomando las medidas del caso. En tanto, aprovechó la ocasión para agradecer la respuesta y actuar de bomberos. Cabe mencionar que por antigüedad, seguridad y hacinamiento, a un costado del actual edificio de la Primera Comisaría se construyen las nuevas dependencias. A la vuelta de la a o c h a le voy a contar algo que pasó con ellos. ¿eh? d i e c i son i e e t s los minutos que faltan para que sean las ocho de la mañana. Con un llamado a practicar algún tipo de deporte durante cualquier época del año, el director del Servicio de Salud de Osorno, Marcelo Larrondo, informó a la comunidad de Osorno. Que ya se encuentran abiertas las inscripciones para la primera corrida de invierno de Osorno que se llevará a cabo el próximo 27 de agosto. El evento comenzará a las 10 de la mañana desde el Fronte de la Gobernación en Cayo Higgins y se extenderá por 3 kilómetros en un recorrido que abarcará Cayo Higgins, Bilbao, Amador Barriento, César g a r c i l l a y regreso por Julio Guzmán, Lynch, m a q u e n a hasta el centro de la ciudad.、Sí, d Interesante el recorrido, ¿no? Sí, ¿usted va a correr? ¿Usted corre, amigo? Lo he visto correr. Tengo、amigo. que prepararme. Hoy es el v e i 27. <risa> <risa> es el v e i n t t i i s e e n o queda nada por la hora de semana? No somos nada. <risa> no somos nada. <risa> Información de San Pablo a través de Roberto Delgado. Decenas de parejas representantes de establecimientos educacionales públicos y privados, frente a estudiantes, alentando a sus compañeros y apoderados, vivieron con entusiasmo una nueva versión del comunal urbano y rural de la cueca básica y media de la comuna de San Pablo en el gimnasio municipal de esa ciudad. La actividad fue organizada por la Municipalidad de San Pablo a través del Departamento de Educación, junto a su director Raúl Julián. f u mi profea, un saludo para Raúl. El encargado de actividades extraescolares, Guido Velázquez, y el jefe de la unidad técnico-pedagógica UTP, Miguel Radatz. El jurado estuvo compuesto por directivos del DAEM, profesores y representantes de conjuntos folclóricos. Ahí está ahora, por Radio La Palabra, 101.5 en la banda de frecuencia modulada País Lobo Radio. La versión radial de www.paíslobo.cl. Informaciones con estilo propio. De una forma íntima y llena de simbolismo, se realizó al interior del Dependencia de la Primera Comisaría de Osorno una ceremonia donde tres funcionarios de c a r a b i n e r o s fueron destacados por la institución debido a sus altos desempeños. En la ceremonia, encabezada por el general Luis v a l d é s Putin y el prefecto coronel Claudio n á s h además de los comandantes Francisco González y Rodrigo Medina, Se destacó al teniente Claudio Jiménez Nanning por su desempeño operativo, al igual que al sargento primero Luis Alejandro Carenz m a n c i l l a En tanto, el sargento primero Salomé Enrique Escandia fue destacado por los servicios prestados a la comunidad. ¿Pero esto fue antes o después? Antes o después、sí. de, de la inflamación y. Ah, no, esto fue antes. Esto、ah. fue antes de la inflamación, sí. No tiene nada que ver.、Ya. Un saludo al sargento Salomé, que nos ha contestado un par de veces el teléfono. De acuerdo, lo hemos sacado al aire, él hace un trabajo. Es encargado del cuadrante número 2, sector oriente de la d ACD. o Saludo al sargento Salomé Enrique s e n t o s ¿Ya? Salud o y felicitaciones. Exactamente. ¿Cuántos minutos se pregunta a usted? Le cuento de inmediato. ¿Cuántos le pregun se pregunta? Le cuento. Catorce, solo catorce. A eso de las 17.30 horas de este jueves, la alarma incendio del cuerpo bombero de Osorno indicaba un siniestro en una casa-habitación paredada de dos pisos de material ligero ubicada en calle Los Paltos, 20.49 en el sector de Frank, en la ciudad de Osorno. A este lugar llegaron las diferentes compañías de bomberos, voluntarios los cuales trabajaron al mando del tercer comandante, Alejandro de l a n o a acción que logró controlar la propagación del fuego. Sin embargo, la vivienda, junto a sus enseres su interior, fueron consumidos por las llamas. En los momento s que se originó el fuego, la vivienda se encontraba sin sus moradores, ya que la dueña de casa, junto a su pequeña hija, habían salido. En tanto, el esposo se encontraba trabajando en la tienda Falabela, l aquí en el centro Sorno. Al parecer, la presencia de ropa muy cerca del caño del calefactor a leña produjeron combustión. La familia había llegado hacía poco. Hasta Osorno, proveniente de Puerto Vicente, y quienes protagonizaron escenas de profundo dolor al ver la pérdida causada por el fuego. Lamentable, lamentable información. Trece son los minutos que faltan para que sean las ocho de la mañana. Corto y preciso, el diputado Enrique Jaramillo Baker confirmó la tarde de ayer. Que tras una serie de gestiones que se hicieron durante las últimas semanas, la cadena de supermercados Vigger no realizará más despidos en la zona sur del país. No, re, no realizará más, pero el despido masivo de, de esa gente no quiere decir tampoco que, que se haya dado solución para ellos. No. Desde Osorno, David Muñoz. Nos informa que el intenso frío invernal y sureño no fueron obstáculos para que 40 alumnos、eh, provenientes de Compañía de Bomberos de San Fernando hasta Calbuco aprobaron exitosamente el curso de búsqueda y rescate urbano nivel 1, dictado durante tres días en Osorno por especialistas en el campo de entrenamiento de bomberos en el sector Pilauco. En el citado lugar, cedido por la Universidad Austral de Chile a los bomberos Sornidos, existe una cancha de entrenamiento que reúne todas las condiciones técnicas junto a un vetusto edificio de ocho niveles que están en vía de acreditación por la Academia Nacional de la Institución, en el cual los voluntarios alumnos pusieron en práctica sus conocimientos y destrezas técnicas en la búsqueda y rescate. Solo diez minutos faltan para que sean las ocho de la mañana. Bueno, el ministro Bulne anunció un paquete de medidas educacionales. Tenemos la versión oficial. Uno de los principales anuncios que se realizó por parte del ministro es la rebaja con efecto retroactivo del crédito con aval del Estado del 5,6% a un 2%. La idea es equipararlo con el Fondo Solidario, puesto que dijo tenemos que darle las mismas condiciones de tasa de crédito a los estudiantes sin discriminar por la institución de educación superior a las cuales ellos concurren. Eso y mucho más fue lo que anunció el ministro. Nosotros en www.paíslogo.cl, el sitio que ha da dado origen a este programa, hemos dejado la versión oficial con todos los detalles. Y también hemos dejado el video, por si no quiere leerlo, lo puede escuchar. Ahí es donde el ministro dice、eh, prácticamente una cadena nacional.、Eh, lo anuncio. ¿Qué pasó con ello? Ayer ya había crítica s con respecto. Que dice que no, no fue todo lo que esperaban.、Ah. Y seguimos. ¿eh? Y se g u i m o s Hoy día hay un llamado a movilizaciones. ¿Se mantiene? Parece que sí. Para que sean las ocho de la mañana, solamente faltan nueve minutos. Solo nueve minutos. Nos llegó información justamente de lo que estábamos. Leyendo el anuncio de, del ministro, no s llegaron un par de comentarios. Dice, ¿qué es un quintil? Porque se nombra harto. Yo también lo he escuchado bastante y es una pregunta recurrente cuando la gente se atreve a preguntar qué es un quintil porque todos hacen gárgara. No, para el, el quintil más alto, el quintil más bajo, el segundo quintil. Bueno, acá. Eh, don Fernando Jorgiera nos explica que el quintil 1 incluye a todas las familias cuyo ingreso per cápita o por cabecita per cápita sea igual o inferior a 39.990 pesos, que son los pobres, pobres. El segundo quintil corresponde a todas las familias cuyo ingreso per cápita sea igual o inferior a 67.866. El tercer quintil. Incluye a las familias cuyo ingreso per cápita sea igual o inferior a 107.292 pesos. Y el cuarto quintil corresponde a todas las familias cuyo ingreso per cápita sea igual o inferior a 200.000 pesos. Ahí está. Qué bien que se respondan entre nuestros. Las dudas se respondan a t r a s del sitio. n ¿eh? o Y dice: los quintiles se definen de acuerdo a los datos obtenidos en la última encuesta c a c e n En este caso, la que se r e a l i z ó en el año 2003. Cada quintil contempla el ingreso per cápita que hay en los hogares del país. Es muy importante que entiendas bien este punto, nos cuenta Don Fernando, para que saber qué quintil estás, debes considerar el ingreso total de tu familia, incluyendo a todos los miembros de ella que reciben algún sueldo, y dividirlo por el número de integrantes que la componen. El resultado de esa división es el ingreso per cápita de tu familia. ¿Me entendieron? O sea, si usted es el único proveedor de su familia y usted gana 200 mil pesos y ustedes son cuatro, lo t i e n e que dividir por cuatro esos 200 mil pesos. Por lo tanto, usted recibe per cápita 25 mil pesos. Por lo tanto, usted está en el primer quintil. Tiene todos los beneficios de ido s para mí. ¿Me entendió? Sí, fácil que no.、Claro. Agradecemos entonces. A don Fernando Jorquera de Yo Aprendo.cl, triple yo aprendo.cl, que nos dejaba clarito ahí algunas dudas que teníamos con respecto a los quintiles, que es muy importante saberlo para entenderlo ¿ah? y todo eso ponerlo. No nos pagan, pero nosotros decimos igual、eh, y le anunciamos a todos ustedes. s e quieren encontrar con el alcalde el día de hoy, nosotros le vamos a decir dónde está. A las 10 de la mañana tiene la inauguración del Gimnasio Liceo Remegue. Ya.、Yeah. Y a las 12 está en el lanzamiento oficial del programa 4 a 7 en la escuela. Juan Ricardo Sánchez. ¿Qué es 4-7? Ahí me vi. i e s t i r a ¿Será alguna actividad dentro de ese horario? No no sé. p r o g r e a m o s de 4-7. Debe ser eso, por lanzamiento oficial, pero creamos 4-7. Seis minutos para que llegue a la hora al trabajo si usted ingresa a las 8 de la mañana. A esta hora, como cada día, estamos en nombre de Carrasco Créditos, el crédito de la familia del sur. Visítenos en cualquiera de nuestras sucursales. Recuerde que estamos en la región y más allá de los límites regionales también. Y por supuesto, también estamos en nombre de Blas Pascal School. Admisión 2012 ya está en curso. Blas Pascal School, alumnos sin límites. Calidad de mejoramiento continuo de la educación. Estamos entre los cinco mejores colegios de Osorno. Estamos ubicados en Rodríguez, esquina Mata, en el centro de la ciudad. Ahí está ahora País Lobo Radio, la versión radial de www.paíslobo.cl. ¿Por dónde? Por la palabra 101.5 en la banda de frecuencia modulada. Revisando ya titulares del diario nacional. Este trae en portada las últimas noticias, me refiero. A una actriz, Mane Suet, claro que va a ser un rol protagónico de la nueva teleserie de las 20 horas de、eh, TVN, junto a Mane Suet con la mujer que le hizo sufrir, claro, porque va a trabajar con, con otra chiquilla, otra actriz,、eh, Begoña, no me recuerdo el apellido de esta niña, ¿no? Que supuestamente sería la, la causante de la separación de Felipe Brown de, del esposo de Mane Suet, ¿eh? cosa de farándula. Y también por ahí hay otras informaciones. Oiga, Alexis Sánchez se lesionó en el calentamiento para jugar el partido de ayer、eh, frente、no. al, al Real Madrid. Oye, nos llamaron por teléfono, en tanto usted está dando esa información. Don Gemo Velázquez Vázquez. Ya. Un hombre ilustrado, un hombre que conoce mucho de aquello. El programa de 4 a 7 es para las mamás que trabajan. Es un beneficio para los estudiantes y、ya. para las mamás que trabajan. m i r a qué bien. Es de 4-0. Agradecemos a don Helmut por complementar la información. No, si、sí, Helmut está, pero he hecho un balazo el último tiempo. Está de muy despierto. ¿eh? Está muy despierto. Está trabajando. ¿A esta hora no? No, no, no está trabajando. ¿Sí? ¿Sí? No, si、sí、está trabajando. Está tra no. ¿Sí? No. Sí. Sí. No, o sea es que ahí me, me, me, me, me entró s e la duda. ¿eh? ¿Está no. trabajando o no está trabajando? Bueno, no sea. ¿eh? Cuando trabaja también. o、no, no, no, no, no. Cuatro minutos para que sean las ocho de la mañana. Ayer lo dijimos. Ayer lo dijimos, ¿te acuerdas? Claro, ayer lo que, dijimos. Con el tema del cambio de hora, que había que adelantarlo. Este sábado a las doce de la noche tiene que colocarlo usted a la una. Oh, oh, qué lata. q u lata el cambio de hora. Va a volver a estar oscuro. Va a volver a estar oscuro y va a volver a estar claro. Claro, porque en la mañana va a estar oscuro. A eso me refiero que se levantaron otra vez con oscuridad. No, bueno, nosotros nos levantamos siempre con oscuridad. Sí, estaba oscurito. Pero ayer、eh, mis e ñ o r a m e decía me d e c í a s a b e s qué lata? Porque en la mañana a esa hora que se、sí. van los niños al colegio, a eso a las 7.20. Un saludo a, al vecino que se lleva a los niños al colegio.、Eh, estaba clarito, pero ahora volver a estar oscuro. Está Como flojera cuando está oscuro,、claro. la verdad es que yo me b o t o la cama eso a las 6 de la mañana. Es un acto de voluntad suprema salir de la cama. ¿eh? Hay mucha gente como nosotros que se levanta muy temprano, que especialmente los panaderos se levantan mucho más temprano. que Nosotros, 4 de la mañana, hay panaderos que ya están de pie. No es así, claro que así sí. Que tiene que tomar、eh, algunos, algunas precauciones para el cambio de hora porque le puede afectar. Es、uh -huh. una hora menos de sueño. Y es más difícil que h a c e dormido, a uno le cuesta. Oye, ¿qué me dices de esta noticia poco alentadora?、Uf. La joven que no pudo soportar una pena de amor, Carla Figueroa, de 18 años, se quitó la vida tras una ruptura sentimental. Hay mucha gente que está sufriendo por amor en esta época. Cuentan todas las épocas del año. Y nosotros nos conversábamos con una. Es compañera de curso d e hace muchos años que está en el norte de la ciudad, y... o sea, de la ciudad, del país. Y me decía, a ver qué lata esto, y por qué se muere tanta gente allá. Yo no sé, el clima, tal vez, una ciudad、eh, algo oscura en a l momento. Porque ahí, ayer fui a buscar a mi hijo, que, que estudia en el sector oriente, para allá por donde está g o m e d o para conocer publicidad gratuita. Y venía yo de vuelta, ¿Ya? ¿no? nos volvimos caminando al centro de la ciudad. A todo esto con mi hijo, que a lo mejor es una diversión que pueda hacer usted también con su hijo ayuda a despertarlo en la mañana. Tenemos una, una juguerreta. Ah, camión de gas. El camión de gas, ¿cierto? Vamos caminando y、eh, el que ve un camión de gas antes que el otro le da un pequeño golpe, un pequeño golpe en el brazo a, al de al lado.、Ah, entonces, vamos contando. Ayer volvió a ganar 4-1. A mí se me pasan los camiones de gas. Con el camión, camión de, de gas, gas. Pum, camión de gas y me pega en el hombro. Veníamos conversando aquello y de arriba tomamos por. ¿Cómo por, por, por, por... Ay, y se llama esa calle? Silla.、Sí, Después del cruce l i n s hacia ya, arriba. César Arcilla. No, no, por Amador sea, Barriento. Amador Barriento, de ese. Ahí ¿sí? ¿sí? hay una serie de hitos como la cabeza de un amigo. Pelado. Claro. Pero también están como p a t i o de l i s i ó n Toma. Están llenos de basura. Jajajaja. <risa> Y la verdad que es un espectáculo bastante triste si uno se pone a mirar、eh, la, los secto, algunos sectores. Muy feo. Detalle s de aquello, después de la pausa, vamos y volvemos. Grandes y buenos días, nuevamente a las ocho y dos minutos celebramos el día de hoy a las Elenas y a las Nelis. Y también dedicamos el programa a... Me comprometí a hacerlo aquello. A dos personas: a ex compañera de curso, a Susana Jackson y Gina Pérez. Que, dijimos que a esta hora íbamos a saludarlo. En tanto, tú contestas,、eh, perdón, dices, yo contesto el teléfono y tú dices.、Bien. Perfecto, vamos a compartir nuevamente el pronóstico del tiempo con ustedes que están en la sintonía a esta hora. Le cuento, repasamos. La mínima se registró hace ya un buen rato, a dos grados. La máxima probable para hoy, nueve grados. Viento oeste con una intensidad de dos kilómetros a la hora. Humedad al 100%. Presión atmosférica, mil veintitrés cero punto tres m i l i b a r e s Punto de rocío a los dos grados. Visibilidad a los cero cuatro punto kilómetros. Probabilidad de precipitaciones para hoy son un diez ciento por mayormente soleada a la jornada de hoy, jueves dieciocho de agosto. Saludamos a quienes están de onomástico, a quienes están en la sintonía, a ustedes que ya están en el trabajo, a quienes van rumbo al trabajo también, deseándoles que tengan una excelente jornada, que que tengan un muy buen día en todas sus actividades que se propongan y que, bueno, les v a y a excelentemente bien. Ya vamos a compartir tres datos interesantes para enfrentar este nuevo cambio de hora anticipadamente. Cuando a la gente, muchos están madrugando con la información por el hecho de que esperaban, como tradicionalmente, el cambio de hora para el segundo fin de semana de octubre. Ahora, por el tema energético, se ha adelantado y en una buena cantidad de días, vale decir, son 56 días extras con horario de verano. ¿Ya? Para que usted lo considere aquello. Ya le voy a contar de un estudio con respecto a de qué manera nos favorece este cambio de horario de h o r r a invierno o de i a horario de verano. ¿Dónde estás? Estoy completamente, porque ¿sabes lo que pasa? Es que nos estaban、eh, entregando información importante, importante, importante. Vamos todos、eh, después de las ocho y media, chicos,、eh, gente de prensa. Que haga policial,、eh, nos j u n t a m o s toda la prefectura o en la primera comisaría por ahí, porque eh, ayer eh, hubo un llamado delante de Carabineros de que unos sujetos sospechosos intentaban robar algo por ahí. Bueno,、eh, llegó Carabineros, e puso una persecución, los pillaron y encontraron varias cosas.、Eh, vamos, que estos tipos estaban tratando justamente de, de delinquir. Así que les decomisaron algunos elementos ahí que tenían y utilizaban para aquello. Así que en un ratito más dicen que a eso, pasado las 8:30 horas, podemos ya ir a. A tratar de sacar más información también para informar a la comunidad de lo sucedido ahí. ¿eh? Eh, Simpático. Así Vamos a ver qué pasó. Oye, ¿sabes qué estaba viendo o recibiendo parte de la información en, de, de, de, del área policial? Pero antes de aquello me pareció muy destacable que el Diario Austral consigna que ya suman 220 los estudiantes que se han trasladado de los recintos en Toma. No me a o r a n yo por lo menos tengo un par de colegas que se... ya cambiaron. e Claro. El Ahora vamos con datos de, del cambio de hora. Y quiero contar de inmediato: una hora menos de sueño. El doctor Patricio p e r l i a n o jefe del laboratorio del sueño del INTA, explica que la clave para enfrentar este cambio es modificar todas las demás actividades. Para apoyar el nuevo horario del sueño. Esto significa comer una hora antes, estudiar una hora antes y, en el caso de los niños, jugar y bañarse una hora más temprano, dice el doctor. Lo otro,、eh, le cuento. Menos cuenta de luz podría usted、eh, estar pagando con este cambio. Claro, porque según datos del Ministerio de Energía, los 56 días extras con horario de verano, desde el 12 de marzo hasta el 7 de marzo, Mayo significaron un ahorro cercano al 0,4% de consumo eléctrico diario en el país. Y según un estudio del, 20, del 2009, digo, de la Universidad de Chile para la Comisión de Energía, el ahorro total del año en todo Chile por el cambio de horario es del orden de 121,9 gigavatios por hora. Ahora, en cuanto a la tecnología, también va a afectar desajustes en computadores. Para evitar problemas en el computador, Microsoft Chile recomienda para los usuarios de Windows instalar un parche capaz de cambiar la hora automáticamente, que se encuentra disponible en www.microsoft.cl. Cambio de hora. Para、Cambio、los usuarios de Blackberry, en tanto se puede descargar otro parche de www.entel.cl/dst.、Ah, sí, sí, sí. Ahí está. La información de utilidad. ¿eh? o de la mañana, ocho minutos. La gente reta porque somos poco serios. Le dije que lo i b decir a las siete y media. Me olvidé, me olvidé. ¿Qué cosa?、Eh, eso de que. Así rezan las mujeres. Ah, ya, repítalo, por、lo、favor. voy a repetir porque es compromiso. No, no, no, lo, no lo inventamos nosotros, lo dijo la señorita l i s e t t e l i s e t、no, t、no, e no, no, no puedo decir todo el apellido porque no sé si a lo mejor se molesta. Pero dice: así rezamos las mujeres. Dice la l i s e t Dice: Señor, te pido sabiduría para entender a este hombre, paciencia para soportarlo, bondad para tratarlo, amor para perdonarlo. No te pido fuerza, señor, porque si se me da fuerza lo mato a este. Ocho de la mañana, nueve minutos. Ocho, Ocho y nueve minutos. n o falta n Aiden. No somos nada. No somos nada. Me han de decir que una contante s todos los días es un natural curado que choca algo. Ya. Bueno, ¿Dónde? Que... ¿A qué hora? ¿Cuándo? ¿En qué lugar? En la primera comisaría. Ya. Un vehículo pilló. e Plaga patente CTKT18. Conducido por GAMMD35. e Él al parecer lo hacía bajo e l e f e c t o del alcohol. A una m a y l a de un cerco、eh, piramidal en calle Prat 248. La Gracia, solamente en el cerco, 150 mil pesos. Ya. Ahí tenéis. Ese cerco. Es que anda tanto cerco suelto. Claro. Anda tan... la... tanto cerco en contra del tránsito. Oiga, ¿sabes qué? Los porotos asesinos. Ya, ¿por qué? <ríe> a mí me causaba mucha risa ver que casi mataron a. a la gana de la casa <risa> estoy malito hijo estoy malito aquí e l vaso tengo unos porotos pegados se ¿Sí? puede pegar los porotos pegados tengo unos porotos pegados llevo una semana con los porotos pegados es como raro los porotos hace cena y como le contaba fui a buscar a mi hijo al sector oriente a l sector argomeo ahí hay un colegio y nos volvimos caminando nos volvimos caminando y, te, y le contaba yo alguna cosa que a lo mejor le puede servir a usted también Claudio de repente sale y ¿Ah? Con los sobrinos y ese pueblo como e n t r e t e n i d o y nosotros con mi hijo tenemos, puede hacerlo con cualquier otra cosa, no sé, un camión rojo, vehículo rojo. Nosotros tenemos el camión del GA. s Entonces, cuando pasa un camión del GA, s nos damos un toquecito, vamos ganando. y él me ganó 4-1. Tiene una visión el cabro. Camión del GA, ¿y s dónde? Allá, ¡ay!、Ah, y se me pierden los camiones del GA. s Y en ese recorrido decíamos un poco que qué feo está en algunos puntos de, de Osorno. ¿Ah? Hay sitios que me recordaban la cabeza de un amigo, están pelados. Pero también me recordaban、eh, un patio del liceo en Toma, e s t á lleno de basura, cosas botadas, que no se sabe si están buenas o t á n malas. La verdad que es triste, y también es triste d e r e p e n t e levantar la cabeza. No son, n e s s f i j a d o que del segundo piso para arriba son re feos los edificios? Hay uno aquí en,、eh, donde está una casa comercial de gran prestigio, que tiene como tres sucursales, y esa casa se es de está desarmando, que está aquí al frente, aquí al lado. ¿Ah? No lo voy a decir para que no me manden, pero está aquí, usted lo puede ver todos los días, l e v á n t a la. ¿Ah? Que tiene una corona de símbolo, pero no, es, no la tiene corona, la tiene corona es nueva, pero más a c i t o Y esa casa arriba, está que se desarma. El, el, el edificio que está en Freire con r a m í r e z también está horrible. Y hay mucha construcción acá que, que lamentablemente no está a la altura de estar en un centro de la ciudad. Y ¿Sabe y qué pasa? Hace unos días atrás tuve la visita de un amigo. Que a su vez, que le dos son, ¿no? traía a un amigo a conocer o s son. ¿no? Y. y fue inteligente lo trajo de noche de noche e sonno se ve mejor se ve mucho mejor se ve menos me, menos decaído menos sucio menos con construcciones solamente a q u í yo creo que es extraño s e pero aquí en el único lugar no sé conozco alguna que otra plaza pero muy raro encontrar sitios baldíos pelados y, y con basura como aquí、eh, en la esquina de t r á s del b a n c o a h í en ojiguen con m a q u i n a por ejemplo hay sitios heriazo que están siendo ocupados como estacionamiento Ah, decíamos un saludo nuevamente a Susana Jackson y Gina Pérez. Un saludo para ellas a la distancia. Susana está acá. y... Gina, Gina, ¿dónde estás? Gina, tengo entendido que está siguiéndonos por Facebook en e s t o s momento. s Ya, ¿no? ¿eh? Y por el sitio. O sea que no recuerdo dónde estás. En, en todas partes del mundo pasan cosas muy, muy extrañas y que llaman pero poderosamente、a、la ver, atención. a q u i é n le l l a m a m poderosamente Hombre que sufre rara enfermedad le busca nuevo marido a su esposa. El tratamiento、ah, a su espondilitis anquilosante tiene en la ruina a Liu l i Él ya no quiere ser carga para su mujer. Y por internet hace este llamado para que otra persona se haga cargo de, de su mujer como, como esposo y, y como padre de, de los niños, ya que su enfermedad no tiene c u r a、ah, Esto ocurre en, en China. Pero, pero igual, la, la noticia llama mucho la atención. Él está tramitando el divorcio para poder liberar de toda carga a su mujer. ¿Lo harías? ¿Cómo así? No, porque... ¿En qué, qué situación? En la, estar en la situación sí, de. Sí, por supuesto. Tú, tú h r í a s q u í Yo creo que. Mayoría, es difícil hacer el, 99, es difícil、no、hacer hace, el ejercicio ese. No, es difícil, es difícil colocarme en una situación así. Pero, por ejemplo, yo tengo una, una cosa que a lo mejor no es tan trágica, pero es práctica. Yo a mi s hijo s de pequeño, cuando salíamos a caminar, cualquier cosa, le s decía: si nos salen a saltar y yo trato de oponerme, por ejemplo, al asalto, y ahí no importa si es uno o dos personas. Y, y yo, o me tratan de golpear, reducir. ¿Qué hacen ustedes? Y de chiquitito le s decía... corremos. Y si yo grito, nosotros corremos. Y si se dan cuenta que me están pegando, nosotros corremos. No quedarse ahí. Porque、eh, tus ú t hijos se o n p a r t ...se transforman en víctimas. Entonces,、claro. de repente uno tiene que hacer eso. Yo le dije, hijo, ustedes corran. No importa lo que me pase, pero ustedes corran. Corran, corran hasta que lleguen a una casa, un patio, donde puedan. Y pedir, cuando, y pedir ayuda. Corran, corran, corran. No me van a servir de nada que el delincuente los golpee a ustedes. Al contrario. Ahora hay otro, otro ejercicio muy parecido a lo, que tú, a lo que tú dices y a lo que leíamos. ¿eh? De cuando hay un, un trabajo de parto y corre riesgo tanto la madre como, como, la, como la pequeña criatura. n o Generalmente te haces la pregunta o se plantean: ¿a quién salvamos? ¿A la madre o al hijo? Hay una respuesta. Y、tal vez puede sonar poco lógica, pero tiene que ser así. cuando e s u n o de los dos e l que tiene que vivir. ¿Cuál es la respuesta, Cristian? No, pues que yo creo que no. Hay una respuesta. Yo, yo creo que la, la. A la gente, cu cuando uno es más joven, las cosas son blanco y negro. En, en términos de que son buenas o malas. Es fácil educar de esa forma, digamos. Por eso lo hacen los papás. Esto es bueno, esto es malo. Pero cuando uno crece en la adultez, se da cuenta que. Existen plomo y que existen, no sé, sea, la mezcla entre el blanco y el negro. Existen plomo y que existen variantes de plomo. Y que toda decisión trae una consecuencia positiva y negativa. Es como cuando uno está a dieta, elige no comer y deja de tener una satisfacción a lo mejor en el día y se s u m a una angustia el querer comer, pero uno sabe que es por una decisión mayor que es por estar mejor de salud, por sentirse mejor a largo plazo. Hay decisiones que incluso a corto plazo. Son, eh, no、son buenas, o sea, uno no las siente como buenas, pero a largo plazo son buenas. Yo, por ejemplo, volviendo a tomar un tema, eso, porque no quiero colocar ejemplos de maya, pero yo le explicaba ayer a, a a mi hija que tenía que hacerse una disciplina para cuando llegue el momento de irse a la universidad, porque ya no va a estar papá para decirle, ya, para p a g a la luz, va a tener que pagarla sola. Y si duerme poco,、eh, va a ser complicado para ella, para rendir menos. Entonces tiene que crear una disciplina el día de hoy, c o s a que el día de mañana lo haga su vida. Oye, nos cuentan que al final de Prat un vehículo pasó c h a n f l e a abajo. Porque ahí está el río, c o n el río. Lava. Casi se cayó el río, no dice. Es ya. Saludos a, a Sergio Silva, nos comenta t r e s El, el viejo por ahí cerca. Final de ah, ya,、yeah. ok. Ocho de la mañana, diecisiete minutos. Ocho y diecisiete minutos. Hoy, le voy a pedir lo mismo que ayer, clarificación de nuevo con la negrita. No es auspiciador nuestro, pero nosotros estamos haciendo una salvedad porque ha causado conmoción esa propaganda. <risa> Ese auspiciador viene antes que comience el programa. Ya lo quisiéramos acá, estamos tra haciendo tratativas para llevarlo también a, como auspiciador de nuestro programa. Pero para mí, entre nosotros, dado el impacto que ha tenido,、eh, las gatitas, el cascabel o no. Eh, Claudio tiene preparado aquello. Yo... Espérame. Si、sí, no, si.、Sí, tra... tú, la... tú tranquilo ahí, dijo.、Eh... <risa> tú tranquilo ahí. La, la gatita. Nos piden la gatita, q u i e r e saber el tema de la gatita. El tema de la gatita es un tema o m p Hoy tengo una cara c h i s t a p me veo más gordo en la, en la cámara. La, la televisión t e en gorda. a c u é r d e s e que usted nos puede escuchar y ver a través de www.paillob.cl. Estamos hasta las 8:30. Luego ya la señal la a g t a m o s En algún momento vamos a tener una, una señal un poco más larga para que usted nos siga a través de nuestros propios estudios. Esperemos llegar a buenas conversaciones. Nos,、eh, también nos preguntaban sobre una persona que sufrió, al parecer, una falla cardíaca en el transcurso de la mañana de ayer en el centro de Osorno. Eh. Parece en el centro, nos consultaron, pero la verdad es que nosotros no teníamos, no teníamos、eh, información de aquello. Ya, estamos listos. Aquí va la propaganda que ha conmocionado la mañana.、Eh, Escuchémosla. t a u r o s En agosto, el mes de los gatos, pero en t a u r o s Club Nocturno es de las gatitas. Miau. t a u r u s e esperamos de lunes a sábado desde las 22:30. Si me quieres adoptar un poquito de cariño, ya está. Miau. Con cascabel o con collá, ven a Ecuador 742 e nos somos. t a r a r u r u s Si no conoces el paraíso, tienes que visitar t a u r o s p i de tu reserva al 24:90:87. Ah, papito, sí. Más que un centro nocturno, Es un club de amigos, Ecuador 742, Osorno. Esa parte de. ¡Ay, p a p i t a s e s t á muy buena! Te juro que la corto, ¿eh? La corto y le vamos a c o l g a r el problema. Porque está muy buena. ¡Ay, p a p i t a s ¡Qué buena! Ya, nos cuenta Wilson González. Ya, puente serio, hombre. Y i e r o colocarme serio para esta cuestión, porque lo que voy a decir es serio. Ya, entonces, es, ponte de, serio. Incluso te voy a pedir que me saque un poquito la música, porque Wilson、eh, González, nuestro colaborador en a la distancia, y、mm, parte de, de los colaboradores de w w w p a i s l o g o c l nos ha confirmado la información que nos consultaban.、A、adulto falleció ayer en la calle Osorno tras un desvanecimiento. El hecho. Se registró a eso de las 11.30 horas de ayer en calle Colón con Lynch, lugar donde testigos señalaron que un hombre de iniciales HBB, 55 años, se cayó en la calle producto de un desvanecimiento. Y pese a los esfuerzos hechos por transeúntes y carabineros por reanimarlo, personal del s a m u constató su fallecimiento. Pese a ello, fue llevado al Hospital Baseo Sorno y luego remitido al servicio médico legal. Del hecho, se dio cuenta la Fiscalía Local de Osorno. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. 8 y 20 minutos. Nos pregunta si nosotros. Claro, efectivamente, nos hace n la consulta aquí una dama. Yeah. Eh, y efectivamente, nosotros no vamos、eh, a Tauro por las gatas, sino porque es un club de amigos, un lugar de reunión. <risa> <risa> Esa parte del cascada es la última parte. Me gusta m u c h o l o No puedo no, no escucharla sin、eh, una sonrisa. p a、ah, p i t a ¿cómo、no, lo d i c e p a p i t a sí. <risa> Debemos, debemos descubrir b e m o d e s de quién es la voz y traer la voz. ¡Ahí! ¡Ah! ¿Eh? Oh. Claudio, no haga esos gestos que hay una cámara y se alcanza a notar así <risa> el gesto. o <risa> con h c o veintidós, ocho y veintidós minutos. No no le voy a interpretar el gesto, pero la gente que veo la cámara. s u p r o p i a i n t e r p r e t a c i ó n e s sobre el gesto de Claudio. <risa> Nos pregunta por qué hacía. <risas> que tiene su gusto el hombre. Hoy, hoy día hay una conferencia de prensa del director de La Conadie. s t e el director, es de a p e l l i d o Yancar. Como única c o p u c h a este comentario, va. Es que hay un medio local que le da como bomba en fiesta al pobre director de la CONADI. O sea, saca una nota y le da. a cómo le da? Dice, bueno, apareció el director de la CONADI, el señor Yancat, como siempre llegando tarde. ¿eh? O, sea,、eh, o si, no, si llega primero dice, bueno,、eh, una reunión donde hay pocas personas de importancia. El único que está en este momento es el director de la CONADI, el señor Yancat. <risa> ya.、Yeah. Hay nuevas dificultades en la CONADI. Eh, no ha podido resolverlo nuevamente el señor y a n k e Hoy les dan, como me fío. Así que tome atención ahí si se da cuenta de quién, qué medio es. No lo vamos a decir para que no n o、si no, no. Un saludo a la gente de la locomoción colectiva, que siempre le decimos. Un saludo a la señora ahí de. Hay dos o tres señoras、eh, muy simpáticas, muy agradables、eh, de la locomoción colectiva,、eh, conductora de la locomoción colectiva, y que tienen a veces el buen gusto de escucharnos por la mañana. Así、eh. que un saludo para ellas. Oiga. ¿Usted se la ha quedado la ha ido a olvidar, no? ¿Ah? ¿Usted se la ha quedado la, la ha ido a olvidar, güey? Sí, alguna vez. Oiga, llamaba el Jimmy. ¿Qué pasó con el Jimmy, hombre? El Jimmy tiene una interrogante ¡Ah! que a lo mejor, seguramente, usted también se la ha hecho, estimado auditor. Hoy día bajan los combustibles, ¿verdad? Sí. Sí, hoy día bajan los combustibles. Me decía, pero, ¿a qué hora? ¿Y cuál es el horario como oficial para hacer el cambio de, de valor del combustible? ¿Por qué? Porque cuando sube, dijo, a la medianoche no, no,、sí. ya están modificados los precios. Y cuando bajan. Son las 3 de la tarde y recién allí se están modificando los precios. Entonces. Bueno, la, la excusa para subirla lento,、eh, simplemente porque la, la que se encuentra en los estanques está comprada al peso antiguo. Claro. Esa es como la primera que te dicen, o no, porque nosotros. Te... Así que todavía mantenemos los precios. Y en la práctica la colocan con algún retraso, pero todavía se quedan con los estanques llenos. Entonces te dicen, mira, sabes que tengo el estanque lleno todavía, pero la voy a rebajar. Eh. Y ahí como que tienden a compensar, a hacer la regla de la compensación.、Obvio. Ojo que el, el tema, de alguna forma, no establece una obligación de hacer el cambio inmediato. a c u e r d a que son particulares, son negocios.、Eh, es, es como el tema de cuando aquí los colectivos subieron de precio, ¿de acuerdo? No subían todo al mismo tiempo, algunos se descolgaban. Bueno, el ámbito privado sucede así,、pues. no, no puedes obligarlo a la noche a la mañana a cambiar. Ahora, acuérdense que ya está modificada ahora es la, la ley, por lo tanto o sea,、eh, está más estabilizado el petróleo, pero igual sigue subiendo. Lo conversamos con Claudio el otro día, decíamos que, por ejemplo, para una persona que suba 5 o 6 pesos, una persona particular, en la práctica no son más, más allá de 500 pesos o menos 500 pesos, que, que generalmente se gastan en cualquier tontera, en este momento 500, con 500 pesos no haces nada.、Para、no s o m o s nada. No somos nada, <risa> pero para la locomoción colectiva sí es alto. Oye, ¿sabe s por qué? Porque yo tuve que. Un, un departamento de prensa, todo quedó afuera porque alguien se le e s q u i ó la llave adentro.、Ya. Es complicado a q u í l o cuando, especialmente, estás en un tercer piso. Claro. No hay forma de subir. ¿Usted salió con las llaves de la casa? Sí, tengo todas mis llaves. Bien, e s a subir. Ya, bien. ¿Usted?、Eh, está mal. Sí, acá está. ¿Usted、eh, puede perder el anillo, pero no las no llaves? No, las llaves. Oiga, ¿Sabes que ayer hubo cuando.、Eh, le contamos acá que hubo una emergencia en la primera comisaría. Ya. Entonces.、Eh, <risa> Llamamos al, a l a todos los que podíamos llamar, p o r q nos contestó un alto oficial ahí que estaba en una reunión.、Sí. Aló, alto oficial, <risa> para no decir alto oficial. No me digáis nada, guacho, me dijo. Ya voy para allá, estaba en una reunión. Pero ¿qué nos pasa con la cresta? Dijo, otra vez se nos quiere quemar esa cuestión. e u c h a o u c h a Qué fome, e ¿eh? Qué fome. Y la verdad que cuando llegamos allá. Nos quedaron mirando miraron a los cables de ¿eh? r í、sí, Nuevamente era un problema e l é u t i c o e、eh, l é u t i c o Se quemaron c h e s colchones. Oye,、si、a punto d i s e la, la primera comisaría, fue con, fue con susto de verdad. Ya.、Yeah. Hoy, aprovechando, ayer el, el, el tercer comandante, Alejandro de la Noa, que usted puede escuchar el audio de la entrevista h e c h a por Tatiana Aguilar, justamente en un despacho radial,、eh, lamentaba. Entre molesto y, y apenado por la situación, porque nuevamente se había producido una emergencia relacionada con el regalamiento del ducto de agua de gas, el famoso cañón,、eh, ropa tendida secando, ahí había producido combustión y la pérdida total de los e n c e r e s Para la gente que ve la fotografía de la vivienda, puede decir, bueno, pero la casa no quedó destruida. Es que, por la forma en que están construidas las casas al día de hoy,、eh, y cuando hay intervención de bomberos, generalmente la estructura de afuera, la carcasa, Queda, queda paradita, entonces uno la ve como de afuera la fotografía, pero por dentro, le digo, queda toda carbonizada. Entonces,、eh, por eso se dice que fuego destruyó una vivienda,、eh, y no solamente nosotros lo decíamos, también otros colegas, una, una pérdida. Y él lamentaba en ese momento, decía, no decía pucha que lata, pero le faltaba decir, no sabemos cómo decirle a la gente c o e no precaución, porque obviamente perder lo que ha costado tanto conseguir, como son los enseres, la vivienda, las, las mejoras que se ha hecho una vivienda, perderlas todas. Por, por esto, digamos, por, por la acción de todo. Bien. ¿Estás、yes. ahí? ¿Estás ahí? Estamos. Hemos estado esta、oh. jornada en nombre de Carrasco Créditos, el crédito de la familia del sur. Visítenos en cualquiera de nuestras sucursales en la región y más allá de la región también. Y por cierto, también como cada día en nombre de Blas Pascal School, alumnos sin límites, calidad de mejoramiento continuo. Educación Pascalina, estamos entre los cinco mejores colegios de Osorno. Proceso de admisión 2012 ya está en curso. Blas Pascal School en Rodríguez Esquina Mata, en Osorno. Así es, gracias por acompañar. n o s Lo dejamos con una frase. Voy a empezar a dejar frases. Y esta es la frase del día. De esto se cuentan No. Esa también es una buena frase. De esto se cuentan historias, le vamos a explicar. Y la otra es: si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y si no soy yo, o q u i é n Lo último, Cristian. n q u s Reportaba el Jimmy que en César Arcilla con Amador Barrientos hay un bus que impactó un poste del alum alumbrado público. Lo último en información. Rep repítemelo, por favor. César Arcilla con Amador Barrientos. Ok, lo tenemos. Ok, es todo. Esto fue País Lobo Radio. País Lobo está en la palabra y tú tienes la información.